Estas son las voces que pasaron por Radio Kermés. El subsecretario de Hacienda de La Pampa, Guido Bisterfeld, contó en Periodismo Turno Mañana que hay licitaciones que se cayeron por la disparada del dólar. Sostuvo que debieron realizar compras directas de medicamentos. No podemos hacer un análisis bien concreto o el impacto definitivo que va a tener porque todavía no sabemos en qué valor se va a estabilizar el dólar y sus consecuencias, sobre todo sobre la inflación. Claro. O sea que nosotros ya... Ya hemos tenido algunas consecuencias, por ejemplo, licitaciones que se han caído y en el costo, en el costo de algunos insumos eh, que se compran diariamente, que ya lo, lo, lo, lo vemos impactado, el, el, la, la gran devaluación que hubo el lunes, lunes y martes. En el caso de urgencias hay alternativa de salir a comprar en, en forma de compra directa y volver a realizar, se vuelve a realizar la licitación. Con, donde lo, los proveedores vuelven a cotizar, recordemos que la licitación nosotros, eh, se va programando de, en el momento que se termina la prestación de servicio o el stock del insumo que, que nosotros estamos previendo que se termina, ahí automáticamente empieza a correr la nueva. Y las licitaciones eran para meses siguientes, ya cotizaban ahora. O sea que tenemos un lapso de tiempo, no es que automáticamente se corta ahora. Rubén Gorordo, presidente de Unilpa, se refirió a la crisis que atraviesan las empresas pampeanas. Entrevistado en PTM, manifestó su preocupación y, y pidió medidas para reactivar el consumo. Una semana muy, muy agita, muy preocupante para, para la industria al PyME. Yo creo que tenemos que esperar que pase esta, esta, esta semana. Creemos que tienen que seguir habiendo nuevas medidas para que afecten a, a, a la PyME porque...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 Alberto Fernández confirmó en conferencia de prensa que habló con Mauricio Macri. Aseguró que ayudará en lo que pueda, pero aclaró que todavía solo es un candidato. El presidente es él. La verdad no hace falta que nos veamos. Lo que hace falta es que tengamos un diálogo franco. Y lo que sí hicimos fue dejar, como dijo el presidente en el tuit, un diálogo permanentemente abierto para ayudarnos. La verdad no, él es el presidente y, y la verdad es que no hace falta que me vea. Lo que sí hace falta por ahí es que tengamos esta posibilidad de hablar. Yo tengo toda la vocación de hablar y de ayudar a, a superar el trance. Eh, pero la verdad es que no puedo hacer nada. Yo no tengo ni un diputado a quien decirle lo que tiene que hacer. Entonces, lo que, lo que creo es que hemos dado un paso. Hemos dado un paso y tenemos que estar más tranquilos. Y ahora el presidente tiene que tomar las medidas que tenga que tomar. Las medidas que tomo esta mañana me parece que pueden ser vistas de diferentes modos. Creo que es, es una, son una serie de medidas que promueven el consumo, que desde ese lugar no están mal, pero en el contexto en que se toman pueden ser muy riesgosas. Pero la verdad yo lo que quiero es que salgan bien, no quiero que salgan mal, quiero que les sirva a la Argentina. El intendente de Toay y diputado provincial electo, Ariel Rojas, se refirió a los dichos de Macri, criticó las disculpas del presidente y calificó como manotazos de ahogado las medidas que anunció. Las medidas tienen gusto a poco y si obviamente tienen un tinte electoral puede recuperar eh, unos votos más para octubre, yo creo que es totalmente irreversible y lo que sí me parece que ahora lo que tendría que hacer es gobernar estos meses que quedan y no tomar medidas en función de lo electoral. El día después de las elecciones... Eh, brindó una conferencia como candidato y yo creo que los argentinos todos esperábamos que hablara como presidente de la nación. Eh, las medidas que ahora toma son medidas, a mi gusto, de tinte electoral y nosotros necesitamos que eh, tome eh, medidas y que realice actos de gobierno como presidente, no como candidato. El delantero de All Boys, Jerónimo Gutiérrez... ...habló de la preparación del equipo... ...de cara a la final del domingo... ...contra Pampero de Huatraché. Trabajamos... ...si bien la semana pasada... ...habíamos trabajado mucho físico... ...esta semana ya trabajamos más... ...más pelota y con mucha intensidad... ...que por ahí lo, creo que va a ser la, la clave de este partido... Es ...ser muy intenso. Yo creo que, que una semana no es mucho... ...por ahí también nos sirvió... ...para descansar un poco la cabeza... Tenemos un fin de semana libre, que por ahí nosotros si bien arrancamos antes de enero, y recién estábamos terminando hace una semana atrás. Por lo tanto, creo que una semana no, no influye mucho. Así que no, no, no creo que, que sea nada importante.